Algo como lo anunció la conducción de la asociación bancaria, hoy no habrá atención ni actividades en las sucursales de todo el país. La medida de fuerza fue ratificada luego de que las cámaras empresariales ofrecieran una propuesta salarial que fue considerada insuficiente. La bancaria agregó que el paro se hará efectivo de manera presencial, con quite de tareas y posterior movilización, así como también con desconexión total de los compañeros y compañeras que están en las modalidades de teletrabajo. Exigen finalización de obras en una escuela de Villa Elisa. La comunidad educativa de la Escuela 14 denunció que a principio de año, personal de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires se acercó al colegio para resolver problemas edilicios, pero rompieron todo y nunca terminaron la obra. A los problemas edilicios se le suma que hace algunas semanas se quedaron sin gas y el alimento que reciben en el comedor es de mala calidad. Las familias anunciaron que si el lunes no hay respuestas claras de parte de las autoridades, cortarán el Camino Centenario a la altura de calle 423 desde las 4 de la tarde. Un servicio que informa más cerca. Arranca la nueva etapa de inscripción para el Bono Dancés. La Administración Nacional de Seguridad Social otorgará un bono de 18.000 pesos que se abonará en los meses de mayo y junio a los trabajadores informales, monotributistas y trabajadores de casa particulares en las cuentas bancarias informadas para esa prestación social, luego de la evaluación de la situación patrimonial del solicitante. Desde hoy se solicita que los aspirantes informen una cuenta bancaria de destino para allí acreditar el monto del bono. La cuenta bancaria única es un requisito excluyente y es el dato que, junto a la presentación de una declaración jurada, se podrá cargar en la plataforma virtual a partir de hoy. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.